emplea la palabra asco frente al otro. Fíjate que ya decir que, que algo es asco ya supone pues, un tono mucho más agresivo. Cuando los líderes de esos movimientos expresan esa opinión sobre los demás... Es que no es están que... frenando eso, ¿verdad? Eh, no es lo, que, es es lo que... que a mí me irrita, eh, que los que lo pueden frenar no lo están frenando, parece que eh, están claro. alimentando ese odio. Eh, claro, porque lo que hacen las otras cosas que pertenecen a ese grupo... Y, pero,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 Lo que posibilita que podamos compartir pues la calle, la acera, los teatros, un trabajo, es que nos respetamos uno a otro. Que nosotros creemos en, lo que, en nuestras ideas, pero asumimos que la otra parte también puede tener razón. ¿Qué ocurre en momentos como estos? En momentos como estos lo que está ocurriendo es que ciertos grupos se arrogan lo que nosotros llamamos, es un tema que estamos trabajando, el monopolio de la verdad.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 Tú, no. y todas las... Sí, sí, sí. sí. El, Hombre, yo cuanto, sé que los, peri rol, ¿eh? los eh, periodistas rol, ¿eh? somos importantes en el sentido de que nos dirigimos a mucha gente. que lo que decimos es importante, es relevante. Y que queráis opinión. Claro. A eso me refiero. Eso me refiero. Entonces, fíjate que gran parte de las ideas y la ciudadanía vienen filtradas por, por vosotros. Podéis acentuar, podéis dar voz a último planteamiento, a otro, podéis matizar, podéis.